Hola, buenos días.、Eh, bueno, nosotros tenemos acá actualmente en el hospital,、eh, bajo tratamiento,、eh, más o menos unas 400 personas con、eh, diagnóstico de cáncer, todas recibiendo su tratamiento. Sí, estoy hablando en el hospital SATI y pacientes sin obra social.、Eh, bueno, t o d o s reciben su tratamiento y seguimiento acá en el SATI.、Eh, hay diferentes tipos de tumores. Y la medicación está llegando,、eh, nos cuesta un poco más, antes era como más fluido、eh, la, la disposición del medicamento, pero la verdad que desde enero、eh, cuesta un poco más conseguirlas. Algunas eran pro,、eh, las proveía el Ministerio de Nación, que eso ahora nos está costando, así que、eh, se arma el expediente. Eh, nosotros hacemos la solicitud al Ministerio de Provincia, al Ministerio Nacional, al Ministerio Provincial y el Ministerio Provincial es el que hace、eh, la compra del, del medicamento. Que bueno, tiene sus tiempos, es una medicación como todas las medicaciones: se arman expedientes, se, arman, se llama licitación y hay concurso y es,、eh, son tiempos largos, pero、eh, en el momento. Por ahora, lo que nos está costando conseguir por ahí son determinados medicamentos, que eso se fue regularizando en estos últimos cuatro o cinco meses. Al principio, durante los meses de enero y febrero, fue difícil, pero ahora está un poco más fluida.、Eh, y sí, algunos pacientes tenemos alguna demora de、eh, dos tres semanas. Pero、eh, nos pasa con varios medicamentos, no solo con los oncológicos, también, por ejemplo, con, con la metformina, que es el uso más común en,、eh, en diabéticos, por ejemplo, tenemos algunos problemas que también se van solucionando en el transcurso del tiempo.、Eh, pero bueno, sí, importante como para informarle a la comunidad es que tenemos unos. Entre 400 y 500 pacientes, 480 son diagnosticados eh, eh, acá en el hospital. La mayoría de esos tumores son de cáncer de mama, sigue el cáncer de colon y sigue el cáncer de cuello de útero. Por ahí me parece importante、eh, resaltar a la comunidad que son. Eh, cánceres que tienen un protocolo de diagnóstico precoz que se puede prevenir el diagnóstico,、eh, o sea, el, el seguir, evitar llegar a, a por qué no tenemos el medicamento, hacer hincapié en eso, sino a invitarlos a que puedan hacer los testeos de esas enfermedades que todas tienen testeo, tanto el cáncer de colon, de mama, como el del cuello de útero, que son los, los de, los, la mayoría ahora, todas podemos hacer un diagnóstico precoz. para... Evitar esto después de, de la medicación y at andar atrás de una medicación. Claro, entiendo que la medicación, aparte, es muy costosa y no es fácil de conseguir. No es que directamente el paciente pueda salir de acá del hospital y buscarla por voluntad propia, digamos. Claro, sí, no, la medicación es una compra que se hace, ni siquiera el hospital la puede comprar directamente,、eh, se hace desde el ministerio. Y ¿Han pedido algún tipo de respuestas como para poder agilizar al ministerio,、eh, justamente que no pase esto de que quizás se queden un día? Más allá de que entiendo que el, el paciente va a seguir recibiendo el tratamiento, no es que se han quedado sin la medicación、eh, para siempre, sino que bueno, hay una pequeña demora, pero ¿hay algún tipo de, de reunión? ¿Hay u n tipo de, de contacto ahí con el ministerio para decirle: mira, la verdad es que nos está pasando esto y necesitamos、eh, que la medicación llegue en tiempo y en forma para evitar justamente estas cuestiones? Eh, sí, tenemos teléfono abierto y comunicación permanente y diaria, te diría, con el ministerio. Y entiendo que ellos también con, con los que venden la medicación.、Eh, sí, la comunicación es permanente. Bien, pero podemos decirle, digamos, a la comunidad bienmense que、eh, se está solucionando, no es que van a quedarse sin medicación. Sí, sí, se va solucionando sobre el momento las urgencias. De hecho, tenemos dos o tres casos nomás con la medicación retrasada. El resto está con toda su medicación al día. ¿Podemos, eh, digamos, eh, negar esta, esta, esto que había salido en redes sociales en su momento, que era que el hospital estaba realizando las compras por voluntad propia?、Eh, de medicación、eh, oncológica, el hospital no realiza la, la compra directa. De algunas otras, sí, que no son oncológicas.